¿Qué tal? Buen día Sofi, sí, exactamente eh, como el domingo fue el día del bastón blanco, decidimos hoy conmemorar en un día activo, un día hábil para que la ciudad esté despierta, porque la idea es que se vea, la idea es visibilizar entonces bueno, decidimos encontrarnos en esta esquina de San Martín y 25 de mayo donde el semáforo es sonoro, aunque ahora nos dimos cuenta que hay uno que está roto pero no importa, la idea era esa justamente también además aprovechar para mostrar el semáforo sonoro y contarle a la gente cómo es que funciona ¿no? porque no alcanza con que esté el semáforo, sino que tenemos que saber en qué momento cruzar, cuando hace determinado sonido, cruzo por la avenida cuando hace el otro sonido, cruzo las calles perpendiculares Bueno, invitando por supuesto a la gente a realizar esta actividad de, bueno, de cruzar una calle como una persona que tiene justamente discapacidad visual. Exacto, la idea también es un poco que las personas que ven puedan ponerse en los pies de aquellas que no vemos o que no ven eh, y eso, porque cuando a vos te, te pasa por el cuerpo es diferente a que lo contemos, entonces cuando las personas se ponen las gafas, no ven nada se aseguran de no ver y utilizan el bastón, se dan cuenta con qué realidad nos encontramos aquellos que no vemos. Bien, llegaron el día de hoy, me contabas tempranito y ya Había bastante gente esperando para realizar la actividad. La verdad que sí, estamos contentos porque dijimos a partir de las 10 y muchos entendieron a las 10 en punto, entonces cuando llegamos había gente ya esperando. De hecho ya cruzamos varias veces, ya lo a Rubén ahí acompañando a las personas y está buenísimo porque creemos que es algo que lo he deseado y cuando pasa por el cuerpo es realmente que uno identifica esas, esas distintas, eh, esos distintos obstáculos. Está bueno también tener en cuenta, bueno, bien vos decías que aquí en, en la nueva onda verde que tenemos en la ciudad hay algunos semáforos que cuentan con el sonido para que las personas con discapacidad visual puedan cruzar de forma segura, pero en este caso quizás no estaría funcionando en todos. Exactamente. Y ahí hay una cuestión clave que es la empatía, ¿no? Que a veces nosotros apelamos mucho a la sociedad porque necesitamos muchas veces de su ayuda, no solo para cruzar una calle, pero pensemos que si bicicletas, motos están ocupando a veces la vereda, las personas con discapacidad capacidad visual no no podemos transitar libremente o con distintas eh, cuestiones que pasan a veces de los negocios cajones sillas mesas que obstaculizan la vereda bueno pensemos que si hay una persona ciega seguramente se choque con eso es un obstáculo así que bueno la empatía es una clave eh, para poder realmente nosotros desarrollar una vida plena no sobre todo en una ciudad Bueno, ojalá entonces estas actividades se sigan replicando, eh, no solamente para conmemorar el Día del Bastón Blanco, sino también para eso, no para seguir visibilizando eh, a las personas con discapacidad visual. Sí, eh, gracias. Gracias a los medios por acercarse y e invitarlos a que o bien compartan con nosotros en el servicio para personas con discapacidad visual que ya saben, funciona en la Biblioteca Pública de Información Parlamentaria de la Legislatura, eh, o si no, también en la Provis, la Asociación para las Personas con Discapacidad Visual de esta ciudad.